Buenas noches Carmen. Buenas noches. Buenas noches Inés. Buenas noches vos. Buenas noches a todos los que nos escuchan a través del 107.9 ahora. Carmen Champiñón, ¿pudiste entrar acá a la radio así con todo este asedio que había afuera? Increíble. ¿Fue terrible para ti? Increíble. ¿Qué querés que te diga? ¿Ah? Cada día más popular. ¿Y se subió el abogado <risa> arriba tuyo? ¿La qué? ¿El abogado eh, alcanzó? Se subió más que el abogado. Qué mala idiota la que acabo de decir. Buenas noches a todos. Eso, empezamos. Sin sí, me di cuenta que empezamos. Es que yo me transformo cuando entro acá. Me transformo en una afrodita, soy afrodita todo el rato. Me imagino. Uh -huh. Oye, estamos hoy día vamos a estar con, con Bueno, contingencia como siempre bajo nuestra mirada, bajo nuestra obvio. mirada obvio. Y también vamos a estar eh, hablando en el segundo bloque sobre los despechados y despechadas. Oh, ¿Qué locura han hecho? ¿Han hecho alguna locura? Porque hay despechados que no hacen nada. Pues, eh, ¿Sí? pues, también es, eh, por ejemplo, podríamos hablar de... Hay despechados sumisos, hay despechados violentos de incógnito. ¿Mm? Hay despechados que sufren, solo sufren. Hay despechados que buscan venganza. Y no solamente los despechados de, por amor. Ajá. También tenemos los despechados familiares. En este caso, por ejemplo, la Natalia Compañón podría ser una despechada... Contra la suegra. Contra la suegra y, fue, y metió a cabal ahí. Mm. Ante, posiblemente, mm. nadie sabe. Claro. ¿Mm? Que haya sido por despecho o por alguna mala mirada. Yo creo. Yo creo que fue por despecho. ¿Mm? Sí. Nadie sabe. ¿Mm? Encima que después no le quiso pasar los nietos. Entonces, despechada. Y claro, la, le pegó con lo que más le duele. Eso hace un despechado, ¿no? O ninguno al hijo, al, al esposo, al hijo y lo trató mal. También. ¿Mm? Le Puede dijo, ser. tú no vas a declarar y te vas al gimnasio. <risa> <risa> y vas a decir, ¿no? posiblemente ha sido un despecho, mm. ¿Mm? para que sigan presionando ahí a la, a la señora presidenta. ¿Qué crees tú? Uy, tenemos despecho en todos lados. Sí, pero vamos a tocar en el primer bloque, como siempre, bueno, como eh, últimamente siempre lo hemos hecho, el tema de la contingencia nacional. <risa> vamos a tocar un poquito de ESO. Y luego del segundo bloque vamos a hablar de los despechos para que puedan compartir con nosotros sus opiniones utilizando el hashtag de las hijas de Afrodita. Tenemos saludando. una nueva imagen. Oh, hermosa nuestra imagen. Hermosa nuestra ¿cierto? imagen. Sí. Nos representa pero completamente mujeres saludando ahí. Saludando eh, a Pablo Benavides, a Robot de Madera, a Sebastián Landazuri que también estuvo ahí retuiteando y no aparece. Es un hombre oculto. ¿Es un hombre oculto? Sí No diga esa palabra, por favor Es un hombre <coughs> oculto Incógnito Incógnito <risa> Ya, mejor Déjala Incógnito así, sí. así, así que vamos a partir ¿Cómo estás tú, primero que nada? Muy bien Muy bien, ¿cómo estuvo sí. esta semana? Una semana bastante agitada con eh, Bastante informativa, además eh, Estuvimos aquí en el matinal también en la semana Bueno, nosotros tenemos un día igual y ahí pues conversando de toda esta contingencia, todo lo que no es lo que está pasando eh, y que nos afecta directamente. Oye, saludando a la Pelu que nos dice buenas noches, cabra. Buenas noches, Pelu. Buenas noches, Pelu. Mm. Ella va a ser mi ayudanta en el grupo. ¿Cierto, Pelu? <risa> sí. Sí. <Eso>. sí. <risa> Allô. Ella, Allô. Sabe. ella sabe, ella sabe. Sí. Eh, sí, pues una semana bien movida um... Hemos tenido tanto informativa, eh, podríamos decir, informa información de todos lados, rumores, un sinfín de cosas que han ido apareciendo. Los rumores, ¿eh? Los Pucha, rumores. que sacan, ¿eh? Los rumores en un principio era el cahueneo típico, ¿cierto? Pero últimamente los rumores han sacado ronchas. Los, sí. Con los rumores se ha transparentado muchas cosas, han quedado al descubierto. ¿Ya no era un simple rumor? No, se han uh -huh. comprobado. Claro, entonces de ya dejan de ser rumores y son verdades. ¿Cuántos rumores más habrán que no sepan? Faltarán no sepa, rumores ¿no? por por destaparse, uh -huh. yo creo. Bueno, de a poquito se va abriendo todo esto y nos vamos enterando una cantidad de cosas y todavía falta mucho en este circo que nos no tienen montado. ¿El rumor de Penta? Sí. El cahuineo, si un cahuineo, está bien. Falacia, cómo esto trata ahí mal a la gente. No, yo no nunca he hecho Vaya nada. Vaya a pensar y después... mal de los, de los políticos. Sí. ¿Ah? ¿Por qué los criminalizan así? Sokimich. Sí. ¿Mm? Heavy, es heavy todo lo que está sucediendo. Bueno, y estamos acá nosotras para... Esto menos mal nos dijeron ¿Mm? que lance la primera piedra. Hubieran terminado, pero sí. No digáis eso porque no, no pueden apedrar a nosotras. ¿Tú creí? Ya nos han apidurado más de alguna vez, con palabras, bellas palabras. Bellas palabras. Hola, sí. Belencita. Hola, Belencita llegó. Hola al robot, hola la pelu, me hola voy a todos. Me voy a sentar bien porque estoy Pablo como hecha. Pablo Bernalide. Sí, sí que, siéntate por favor. nomás. Yo sigo hablando aquí, saludando a los chiquillos, gracias por estar. Oye, ¿qué opinan de nuestra imagen hermosa que tenemos ahora? Tenemos una imagen hermosa. Eh, es un nuevo rostro que nos representa a las hijas de Afrodita y a todos ustedes, obviamente, donde las mujeres levantamos la voz y, y recuperamos, y recuperamos historia. la historia, hablando de la radio. sí Así que, bueno, vamos a comenzar por estos cahuineos, por estos rumores de vacío. Hoy día vimos en, en, en las noticias eh, cómo sacaban blindadamente a esa nuera Eh, era no sé la que si, ella quería? No, yo no sé si, si alguien a mí alguna vez me me pondrán tanta protección policial por algún acedio. Tengo mis dudas. Pero pero sí esta esta eh, eso, eso fue muy chistoso ver cómo la sacaban en anda, cómo la gente le gritaba cosas. Eso fue entretenido. Así que ahí estuvimos más o menos viendo ese tema del de, de que ¿Cuántas horas declaró esta niña? Nueve. Nueve horas, más o menos, claro. Mm. Esta niña. ¿Qué, ¿Qué otra cosa le puedo decir? La señora. No. La supuesta señora. La señora. La supuesta señora. Sí, la señora. Bueno, esta niña, bueno, esta señora, eh, hoy día fue a declarar, ¿cierto?, por el caso eh, Dávalos, y la verdad que después la sacaron completamente blindada, ¿cuántas eh, con protección policial que yo no sé por qué yo si fuera a declarar por algo no creo que me saquen así pero bueno, ahí hay personas que tienen algunos privilegios eh, por decir algo como el hijo de la señora Bachelet también que tiene bastantes privilegios y que se, se da el gusto de poder pasearse y el nombre de la presidenta, ¿cierto? y, y abrirse espacios públicos eh, para hacer eso Eh, hay gente que tiene privilegio en este país, cosa que no todos tenemos. Y eso lo tenemos súper claro. Hay gente que tiene un poquito más de de, de beneficios. Oye, saludos a la Nancy también que está con la Pelu ahí saludando. Eh, partamos. Saludos a la Nancy entonces, Pelu. Dale nuestros cariños y dile que está escuchando el mejor programa del mundo mundial. Sí. Ya, ya partamos. ¿Qué está pasando en nuestro país? Que no opinen chiquillos, opinen. Estamos hablando de una crisis institucional. ¿Es una crisis institucional? ¿Se le puede llamar crisis institucional? ¿O es una crisis de ciertos políticos? ¿Una crisis de investidura podría ser? De aquellos que se sienten sagrados Que son la élite Y que no quieren eh, Demostrar eh, o sea, mostrar Esta cara eh, Negra que tienen Esta cara sucia A A la población real ¿Qué piensas tú? Eh, una crisis eh. Cuando hablamos de instituciones ¿Qué son las instituciones? ¿Cuáles son las instituciones que funcionan en nuestro país? Ese es el tema porque no es solamente eh, el estado no es una institución completa o sea se, se tiene componentes o no me imagino tiene componentes el poder legislativo el poder judicial está eh, hay otras instituciones entonces si hablamos de crisis de institucionalidad estamos hablando de una crisis completa ¿O estamos hablando de la crisis de un sector? Mm. Esa es la pregunta. Chiquillo, respondan, por favor. Porque si hablamos de crisis institucional, me imagino que estarían quebrados todos los poderes, o estarían todos en crisis. Pero vemos que el poder legislativo, que sea que el, el poder judicial, está funcionando en este momento. Podríamos sacar roncha decir que está funcionando completamente viendo caso a caso, pero por lo menos están haciendo Están algo. investigando, sí. por lo tanto están funcionando. Que ¿Mm? de ahí a que el, que el funcionamiento sea efectivo o no, o sea satisfactorio, es otra cosa, pero está funcionando. Eso es, está haciendo la pega está investigando, eh, está haciendo algo. Po. De ahí a que saquemos resultados positivos con respecto a esto, ese es otro tema. Pero por lo menos está está haciendo la pega. Que es averiguar, que es entrevistar, que es... Eh, eh, no se dice entrevistar, pues. No. Llaman a declarar. Eso. Eso. Está llamando a declarar, está exponiendo a las personas. Eh, ya por lo menos podemos ver con lo que pasó, por ejemplo, con el con el caso eh Penta, cierto que estuvimos ahí a, con exposiciones con respecto a las personas que estaban ahí, cierto, las mismas ex, expuestas a a, una, a un tema eh, a un, ante un juez, los vimos expuestos, los vimos salir. Hay otros que no se exponen con porque tienen fuero. No. Y se esconden detrás del fuero. Uh -huh. ¿Mm? Entonces ellos si quieren van a declarar sino no porque tienen fuero. ¿Hasta cuándo les puede durar el fuero? ¿Pueden seguir siendo investigados? ¿Se les debería obligar a ir a declarar? ¿Se les debería de obligar a ir a declarar? Yo, yo, yo, así como la INE, yo digo que sí. El fuero en una... En un delito tan grave, porque esto igual es un delito... Nosotros, yo, yo lo decía hoy día en la mañana, lo veía como... Y pasamos al otro tema, ¿cachai? Al tema de quién al final dirige el país. ¿Somos nosotros en esta pseudo -democracia? ¿O son las empresas los empresarios los que nos no, no, que, los que no legislan? Porque los empresarios son los que ponen... A nosotros nos venden el cuento de que nosotros votamos, o los que votan en este caso, son los que eligen a los representantes. Ellos son la voz de nosotros. La ¿Importa realmente el voto? ¿Cachai? O sea, si empezamos a, a, hilar. a hilar más fino, mm. a buscar a buscar, y a buscar, vamos a empezar a, a pensar, y qué es lo que queremos también, eh, en cómo vamos eh, desenredando esta madeja que está bien enredada al final. Po. ¿Cachai? Porque, ¿quién, ¿quiénes eligen al final a, lo, a los representantes. ¿Los elegimos nosotros realmente? Porque, para pa ser más claro, nosotros no elegimos al alcalde para que fuera nuestro alcalde. A ver si me explico. El hecho de que él salió de una nómina. En esta nómina nosotros no participamos. Uh -huh. ¿Cachayo, no? Uh -huh. A él lo puso... Eh, su partido eh, político Se postulan una cierta cantidad de personas Y uno elige dentro de esas postulaciones No tenemos claro. la opción de decir No, yo quiero eh, postular a esta persona No, porque no tiene representatividad Porque mil cosas Entonces nos ponen, por ejemplo Cuatro pelagatos y de esos cuatro Nosotros tenemos que elegir claro Entonces ya desde ahí Ya hay una poca... Eh, una poca, como te dijera eh, Una poca oportunidad de opción para nosotros claro. Para buscar un representante que realmente Valga la redundancia eh, Nos eh, represente Así que, bueno, en eso estamos Así que, bueno, el, el, las, las opciones son pocas Al final, ¿pero quién elige estos representantes? La gente que va... Bueno, ellos, pues. ellos en tu el círculo... Partido, el partido político, en este caso, ¿cierto? E ellos el partido e político. Ellos en su círculo pone... privado. Claro, y tampoco es que el partido político, con todos los adherentes que pueda tener, o los que todos están inscritos, por ejemplo, no sé, pongamos, el partido, no sé, de Juanita Pérez, tiene 800.000 socios eh, adheridos a su partido político. Esos 800.000 van y dicen, no, ¿sabes que a mí me parece que por esa región, por las condiciones que tiene, o por esa comunidad, por las condiciones que tiene, yo creo que esta persona es la más adecuada? No, po. porque la cocina, la cabeza de este partido político, que son unos cuatro pelagatos, que son mandatados también, ¿por quién? Porque para que un partido político tenga luca tiene que tener entradas. ¿Y esas entradas de dónde salen? ¿No? ¿Mm? Entonces, ¿de dónde sale? ¿Cachai? ¿Quién, ¿Quién nos puede decir si él es el empresariado en sí el que en realidad nos pone estos representantes? Y nos dicen ya, de esta tómbola que nosotros elegimos, ustedes elijan. Mm. ¿Mm? si sí, pues desde ahí ya empiezan a, a, a limitarnos, ¿cierto? Claro. Así que... Sí, en ese tiempo. oye sí yo les recuerdo que bajo el logo de las hijas de afrodita pueden hacer sus comentarios en la página de facebook de la radio villa francia así que para que vayan comentando haciendo eh, sus opiniones a partir de eso sino a través del hashtag las hijas de afrodita también eh, sí pues está la Belencita, está el robot de madera estamos esperando las respuestas de ustedes chiquillos eh, queremos también, eh, ¿cómo se dice eso? interactuar con nuestros queridos oyentes eh, no sé po. Sebastián ¿tú qué estás? ¿cómo dijiste tú? Ocu eh, no eh, incógnito incógnito, incógnito sí. ahí escuchando oculto, eh. no, se, no se ocupa esa palabra ya, eh, Sebastián la pelu Mm, Pablo. Pie? Pablo, tú también sí. tú estuviste en un programa ahí político. Danos tu visión también. Eh, ¿cómo podemos decirle a Pablo? ¿A ¿Le puedo decir Maxito? ¿A Pablo ¿A le puedo decir Maxito? Sí, sí qué lindo. <risa> el, el Pablo. El Pablo ahí tuvo una entrevista y bueno, ahí lo estuvimos mirando con la con la Inés. Así que, bueno, bien por eso, pues, Pablo. De esa, de esa forma se hacen las cosas. Hay que empezar a, a, a mostrar la opinión que tenemos y para eso estamos nosotros, para nosotros recibir la opinión que tienen ustedes con respecto a esto que está sucediendo ahora. Esta exposición de cómo nos limitan a, a ciertas... Eh, a, ciertas a, a tener que elegir dentro de cierta cantidad de personas eh, donde no nos dejan una opción de una representatividad completa entonces tenemos poca opción entonces nosotros simplemente ninguno de ellos nos representa, nos vamos y ahí es donde ganan los que entregaron mejor caja de mercadería, los que entregaron una, un mejor una mejor arito, porque acá en la feria habían estaban entregando aritos la otra vez con la dirección de los alcaldes, no, de los cores de los cores, core. entonces el que entrega mejor esas cosas y el que la gente que les compra, o oh, porque la vieja lo sacó porque es más encachado, porque es más guapo, por eso Sin, sin, sin, sin, sin sentirse representada por su idea política. Lo sacan porque el guón es guapo y porque el guón... Ah, eh, es bacán tener un guón guapo como alcalde. Es eh, una guaya estúpida, pero mucha gente empieza, piensa así. ¿Es bacán tener un alcalde guapo, pero que no sepa las necesidades de tu comuna porque él no vive acá y que solamente las ve por fuera o por estudios que se hacen y que al final son los estudios que no nos hacen a nosotros? Esa es otra pregunta más que, mm. que siempre me, me, me ha rondado Y no lo digo solamente por acá por Delgado Lo digo por muchos otros alcaldes más ¿Mm? Lo mismo pasa con los diputados y los senadores ¿ah? Postulemos a este tipo para tal lado ¿Cachai? Abún se está haciendo la media propaganda Y aparece en todos lados Y quiere irse para la novena ¿Vive en la novena? ¿O porque conversa con sus amigos empresarios, bueno, o sea, él sabe la problemática? acá también no vivía acá. ¿Mm? Acuérdate que se, a última hora se, se se instaló aquí en la comuna para poder eh, eh, porque una de las exigencias era vivir acá. Entonces se instaló eh, al final eh, acá para poder eh, eh, cumplir con ese requisito que se le pedía, que era vivir en la comuna. Claro. Mira, acá nos dice Pablo, ¿Mm? dice... Yo me río con interactuar Escuché bien Después queremos interactuar más tarde En el segundo bloque Bien, Pablito, contigo No te preocupes, saludo a tu compañera de vida Que está al lado tuyo ahí Que te regalonea harto Dice, robot de madera Y esto, me, me, me, me faltaron algunos nombres Robot, me imagino que no te alcanzaron Lo que pasa a nivel general Es el milagro de la democracia Representativa uh -huh. En suma los que mandan son Delano y Ponce Leroux. Uh -huh. Y podemos seguir con una lista gigantesca. O sea, ni tan gigantesca. ¿ah? Vamos a poner el grupo Solari, los Vial, Polman, Horst Polman, Luzic, y unos tres, cuatro más, más, más de Piñera. Y eso es, es lo que hay. Y ahí está la representat la represent representatividad <risa> de clase mm. de un grupo. Porque al final podemos decir que el partido tanto es el partido del pueblo porque sufre con nosotros, porque el que hace la cola en el consultorio, porque el que el que no tiene las lucas para ir a comprar un remedio, porque es el que tiene que meter a su hijo en un colegio público, por, por eso, por mm. eso. ¿Será por eso? Claro. Mm. Acá nos dice Pablo Benavides, Maxito, con varios kilitos de más. <risa> eh, Gael, buenas noches, Gael. Dice, llegando a la casa del trabajo. Saludos a mis chicas. Ay, tan lindo. Muchas gracias, Gael. Tú sabes por qué. <risa> sí. sí. Oye, Notable. entonces... Notable. Te amamos. Dejamos la pregunta abierta. Mm. ¿Estamos hablando de crisis de institucionalidad o una crisis de investidura? Sí. ¿Mm? Ahí el Sebastián nombra algunos más. Todos son monigotes de Lux, Mate, Angelini y Polman. ¿Sí? claro, eso sí, es. mm. Importa El voto? En ¿Y? realidad importa y no, no es importa, vale el voto? Vale más cuánta plata tienes tú para hacer tu campaña, quién más la cantidad, o sea, la gente que vaya y vote por ti o sea, que tenga un valor, que tú sientas, yo como candidato, que sienta el valor de la gente que votó por mí, que yo, mi, mi, mi convicción sea poder representar a esa gente. Eso no tiene valor. No sé si se entiende, sí. pero eso no tiene valor. El que, yo ya salí y filo, ahora me los paso por buena parte, y me a lo mismo, y ya estoy donde quería, y eso es lo que yo quería. Listo. Y aquí voy a hacer lo que yo desde, eh, mi partido me dice y lo que yo quiero, lo que queremos hacer. Y empezar a, a, a ocupar y, y a pasar por buena parte las necesidades de la población porque aquí por ejemplo cuando se, se, se hacen las campañas políticas cualquiera sea, ya sea alcaldía sea presidencia, sea diputados lo que sea eh, prometen muchas cosas y es para comprarte po. y es ahí donde ellos, ellos empiezan a, a recibir platas de, de distintas partes para poder eh, llenarte la villa de esas palomas pagarle a los tipos para que te para que cuiden esas palomas eh, para que y, golpeen a otro tipo que te tú que de su misma clase que está para que no, otra ajena, de otro, claro, claro para comprarte el regalito agilado para taparte la boca si no pero yo estoy con usted pues hijjita yo él tome ahí tiene un, un kilito de azúcar ¿cachai? entonces para eso Para eso reciben esas lucas, para eso invierten, para comprarse boxer, como supimos en algún momento, para gastar plata en maquillaje, para gastar plata en peluquería, para gastar claro, plata en huevas. Nos dice Pablo, dice, creo que hay una crisis de legitimidad. O sea, mm. eso está clarísimo. De hecho, ya eh, la desconfianza se nota, pero en la última encuesta de que tiraron ahí, o sea, lo, los números se... se bajaron completamente de credibilidad. O sea, subieron, perdón. La credibilidad ya no, no hay, no existe y no es leg la legitimidad es algo legítimo, por lo tanto no, no es no, no, no algo aplica. que tú crees en que lo que tú estás creyendo. En este caso, por ejemplo, todos estos políticos que están siendo cuestionados son los mismos rostros de siempre nos hablaron nos vendieron la pomada un, de una nueva de la nueva mayoría eh, de una um, de una nueva alianza con rostros nuevos y cuando, cuando vemos que son las mismas mafias de siempre son manejados por los de siempre ¿qué tiene que hacer hablando eh, no sé están esperando al panzer que los venga a salvar de qué si es uno de los mismos ustedes piensan que nosotros somos ilusos que vamos a creer en los antiguos qué quiere Ricardo Lagos volver a la presidencia para qué para seguir vendándonos los ojos y seguir vendiendo el país vendiendo pueblo ¿Ah? aprobando concesiones y más concesiones a precio de huevo para favorecer a quienes entonces el voto de nosotros vale o vale la plata del empresario qué crees tú es necesario que lo diga no, pero es una pregunta, por ejemplo, que yo quiero que se hagan las vecinas que no están escuchando. Mm. Yo creo que mm. es súper importante poder llegar a la población, poder llegar a la gente. Por eso para mí es súper eh, notable cuando tú puedes eh, en estos medios así eh, de radios eh, comunales poder Popular, expresarte... ¿eh? poder eh, expresar lo que uno siente, para poder llegar a esa casa donde las personas no tienen mayor información más que no sea por la radio, cierto eh, y lo que les vende la tele, que obviamente no se lo compran. Entonces este es un medio súper importante y otros medios que también hay en, a nivel regional y todo eso, eh, para poder que la gente se informe. Y pueda tener un, un, y se forma una opinión con respecto a esto, porque la televisión te muestra una, una cara del, del, del asunto y tenga una opinión propia porque es como la vivencia que, que investiguen, que, se, que averigüen que conversen en familia que sientan, que escuchen la opinión del resto que el resto también te escuche tu opinión y desde ahí tú vas informándote y vas eh, sacando tus propias conclusiones, que los que, lo, el resultado final, el que tú estás viendo por ejemplo cuando el candidato en su momento te dice, no, yo estoy con la salud y voy a mejorar la salud y, y después de cuantos años tú seguís las mismas condiciones mediocres de salud, entonces ahí te estás dando cuenta que realmente Realmente lo que te están vendiendo no es así. Entonces, es súper importante llegar a esos hogares donde la gente ahora, porque le regalaron una cosita de más, porque le vendieron la bomba, porque le hicieron un cariñito, porque le tomaron la mano, por eso ellos sienten, dice ya, él ahora me representa. Y la verdad que no, no es representativo. Así que eso. Oye, eh, vamos a leer, dice Robot de Madera. Sí, me faltaron varios nombres uh -huh. aparte en chile no se aplican métodos democráticos lo que hace lo que se hace es ingeniería electoral como uso de la figura de poder carismático bachelet uh -huh. compra de conciencia cajas de mercadería Exacto. y así seguir así claro. no, no olvidemos los chongman no olvidemos mil cosas que que es para comprarte eh, la legitimidad de que hablaba adelante y es para tratar de, de, de, de, de que tú agarres confianza con respecto y te sientas representado. Cosa que finalmente es como dice robot ahí. Oye, ¿Mm? pueden hacer sus comentarios vía Twitter al hashtag Las Hijas de Afrodita. O también pueden hacerlo debajo de la ficha Las Hijas de Afrodita en la página de Facebook de Radio Villa Francia. Eh, iremos leyendo los comentarios, saludos y peticiones musicales. Para que las vayan claro, haciendo también, desde ya. Y también, important, importantísimo esto, Import si quieren interactuar con nosotras, se animan, ¿ah? pueden llamarnos al 240-38-78-6. 240-38-78-6. Y nos tiramos al aire ahí con nosotros. Recuerden que estamos saliendo por el 107.9 en la Comuna Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online y también por Tunein, aplicación gratuita para dispositivos smartphones. ¿Ah? Pone Radio Villafrancia. Radio Villafrancia. Y, y ahí estamos. No piense que vamos a aparecer nosotras con estas caras angelicales <risa> que Dios nos dio. No. No aparece <risa> Radio Villafrancia. Pero bueno, eso es algo. ¿Ah? Ya, pues, está bueno este tema. Me gustó, chiquilla. Dice, entonces, ¿qué más tenemos hoy Mira, día? Mira, la Mariela, que es pareja de, <coughs> de Pablo. Ya. Le dice, tanto que opina y así lo tengo trabajando. Y mando una foto ahí donde Pablo está trabajando. <risas> hace ah, está haciendo el campeón con nosotras, dices tú, Mariela. Oye, saliendo de... de, de Mariela, ¿tú podías prestar unos días al, al Pablo? Va Pablo Escobar, a Pablo, Pablo Benavides. ¿eh? ¿Por qué Porque sabes eso? que él recicla todo lo que es palet mm. y hace mesa, unos muebles preciosos. Sí. Así que muchas felicitaciones. Ese, sí, Pablo, notable. Es un hombre emprendedor. Mm. Pablo, no, no te voy a subir por el yo, yo te voy a poner empresario bohuacho ¿ah? y que después te va apoyando campañas políticas y todo, porque te prometo que como que me llamo Inés... Pues que te voy ¡Joder! a buscar, chico, ¿ah? y te doy unos azotes en tu culo. Uy, padre. ¿ah? Hoy el Gael ga dice que necesito un abrazo. Cosita, venga para acá. Aquí le damos mucho abracito. Sí, ya. Sí, lindo. Entonces, estábamos. Crisis institucional. Uh. O crisis de una clase política añeja, pasada, avinagrada. No creo con olor a azufre ¿Ah? yo creo que todavía no, no podríamos hablar de, de una crisis institucional yo creo que podríamos hablar una crisis en, en, entre los, los poderes ahí los, los partidos los oye chicos, ¿Ah? si van a mandar sus temas por favor manden el link del tema para hacerla cortita porque si no vamos a estar buscando canciones, canciones, canciones así que sus temas con el link uh -huh. ¿Ah? porfa, ya Porque robot ya está, ya para, robot para pidiendo tí. A los que quieras Hoy el, el robot no nos ha contado Que no, no ha, está tomando mate Siempre nos saca pica Está trabajando hoy día ah, Pero no importa, Creo. pues igual toma mate sí. Oye, ya pues entonces le pregunté es, ya la, han respondido uh -huh. Algunos de los chiquillos crisis institucional Ya dijimos si hay legitimidad eh, Crisis de, de, de esta clase política yo, vieja Yo estoy decíamos. esperando que cuando Nos vamos a entrar en crisis nosotros Y vamos a salir ya de una vez por todas a exigir. Cuando de, por fin nos vamos a organizar como corresponde y de una vez por todas vamos a salir a, a, a decir ya basta. O sea, ya me tienen, yo lo he dicho en reiterada ocasión, a mí me tienen hasta la tusa. Entonces yo yo eh, salgo salgo a la calle a decirlo, eh, a través de este medio también lo puedo decir, entonces yo estoy haciendo algo, entonces me gustaría que todos también hiciéramos algo. Ya, ahora hay que ser muy... ¿Cómo existe un alga? Yo decir la palabra, Karen Raja. Karen Alga. Pedir acuerdo político, que a la, a la vez nosotros, así como decimos acuerdo político, es como ya démonos las manos y que Soquimil se olvide, que Cabal se olvide, que Penta se olvide. No, lo que te quieren hacer estos tipos es arreglar las leyes. ¿Cachai? Hoy día lo explicaba en la mañana acá del compa el Toño mm. y no nos explicaba, por lo menos a mí y a mucha gente más que yo creo, ¿m? ¿para qué me expo? Eh, el compa Toño. El creo compa que no, no le va a gustar eso. No importa. <risa> me, ha bullying, ¿eh? que, me ha hecho mucho bullying. Creo que hecho mucho creo que te van a censurar sí, el miércoles. Me la censura. Ya. Sí. La cosa es que... <risa> ¿A cuánto que esta eh. parte la van a cortar en repetición? Oye, ¿me puedes dejar hablar, por favor? <risa> es que el compa Toño se va a enojar. ¿Viste que voy a voy a perder el hilo? No pierdas el hilo, dale. ¿No? Ya. Vos dale, como dice y va <risa> a decir, tengo disfunción. No. <risa> Estúpida. <risa> <Ya>. eh, <risa> eh, uy, se me fue. Se le fue. Ya mira, ya. espérate, la Mariela ya. dice que buena iniciativa es reciclar. Los dos somos verdes. Saludos chicas. Entonces les recomiendo a Mariela y a Pablo que el día sábado, sábado en la tarde, la tarde, va a haber un programa que se llama El Huerto. Y habla de, de naturaleza y de va a hablar de reciclaje y va a dar hartos datos. Así que les recomiendo el programa también para que lo escuchen. Es un nuevo programa que va a tirar la RBF. Oye, Eso, ya. Ya, Entonces, estábamos diciendo que el acuerdo político al final es porque estos tipos están diciendo, "No, es que las leyes están mal hechas." Nosotros la ley no permitía recibir aporte, ahora estas boletas ideológicamente falsas y todo el tema. La ley no permite. Entonces vamos a arreglar las leyes. ¿Perdón? ¿Quién hizo las leyes? ¿Quién votó por esas leyes? Fuimos nosotros. ¿A nosotros nos llevaron a una urna, un plebiscito popular? Si es que aprobamos aprobábamos o no aprobábamos estas leyes. ¿O fueron ellos mismos? ¿Sus mismos partidos políticos, sus mismas coaliciones, sus mismas alianzas ahí? Porque ahí se les olvidan los enfrentamientos políticos, que tú soy bueno y yo soy el malo, yo defiendo al pueblo, tú no. ¿Ah? ¿Nos metemos a ese saloncito VIP cuando las sillas cuestan 280 y tantas lucas cada silla? ¿Y qué, nos, y qué hacen ahí? ¿Ah? Así como, mira hombre, si tú votas por, por esta ley, bueno, te va a favorecer en esto, en esto. Y como sabes, más adelante tú tienes una, una pyme, o un emprendimiento y te va a favorecer a ti. Estaban pensando en nosotros cuando hicieron esas leyes. Nos preguntaron, nos consultaron. Y era nuevamente, o bien llegó el empresario a decirle, oye, no puedes hacer esto porque acá están mis... Eh... Mi, ¿Cómo se llama? Mis intereses de por medio Y tú me debís favores Porque yo te acuérdate que te pasé plata Y todo eso Entonces finalmente El que nosotros digamos No, si en realidad los políticos Están tratando de hacer modificaciones A leyes y cosas así Para el beneficio de la población Las huinchas, cabros. Eh, eso no, no lo están pensando por nosotros. Aparte que yo jamás dejaría una modificación social a un weón que tiene la mente en signo peso y que le rinde favores y pleitesía a la gente que está ahí en eh, tirando las cosas. ¿casteis? O sea, que está tratando de modificar el tema. Eso. Así que, bueno, en realidad es como... ¿Por qué te ríes, Inés? Ya. ya. Oye, tenemos regalos a los que se atrevan a, a llamarnos por teléfono y a contestar algunas preguntas que tenemos de toda índole. Ojo con eso. ¿ah? Tenemos cuatro revistas malas, mala, mala, ¿ah? para regalar. Ajá. Uh -huh. Muy buena revista. Las recomendamos sí todo el rato. Así que, quien se atreva a llamar? Vamos a repetir el teléfono. 2 022 4038 78 6 022 4038 78 6 Radio Villa Francia. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Oye, qué Bueno, tenemos, ustedes no entienden, pero la verdad es que tenemos dos voces detrás del vidrio y nos hablan y nos hablan y nos hablan. Y la verdad, y después hablan de que nosotros tenemos falta de atención. Cacho. <risa> <risa> ya repite el número, como él lo dice, por favor, ya. para que no nos reten. Dos números. Este es número fijo de antes de los días, así como para que llamen de su celular. 02 or, or Smartphones. Sí. 2-403-87-86. 2-403-87-86. <risa> Sáquenme <risa> este grillito por favor. Por favor, retírense la voz. Compá, <risa> ¿se puede ir? <risa> Te dice compá. <risa> <risa> Qué atroz. Ya, dale. <risa> Sí, Tiene, hay, hay dos premios, así que el que llame se lleva a cuatro revistas y después el siguiente llamado cuatro revistas más. Sí. Vamos a ver si están atentos. ¿Mm? Oye, llamen, no sean amarrete ¿Mm? Ya, sigamos. Estoy viendo el tweet ya están mandando sus mensajes. Los temas. Ay, acá Pablo, al tiro, así. El único empresario progre de medios es Copano. Pobre Copano, tenemos que culturizar a la población, sacarla, ¿ah? llevarle el libro. Weón Copano, yo te quise decir ayer, pero yo a mi población le he llenado de libros. ¿ah? Bueno, para los que no saben, ayer en el programa de la inmortalidad del cangrejo, estaba Gael pelándose con Copano y Copano llamó. Entonces hubo una conversación ahí bastante interesante. Y a eso se refiere Pablo, porque anoche Pablo estaba escuchando el programa. Así que, en realidad, yo, mi opinión con respecto al tipo, lo encontré demasiado yo-yo. Así como que yo hago esto, yo hago esto, otro yo, voy acá, yo, yo, yo, yo, yo y ya, me cargó. Pero bueno, en realidad, y, y siempre descartándose, que es lo que comentábamos anoche también con respecto a eso, se descartaba por todo. Porque después de cada oh, eh, frase media... Eh, y eh, que provocara algo él decía es mi opinión es mi opinión o sea descartado completamente o sea mojajándose el poto casi nada pero bueno copanopo que nada hacer tipo sí, oye ya sigamos por favor sí, sigamos ya fue ya se fue el, se fue el, el grillito pillo ahora podemos con seguir con el programa acuérdense tama. de las de, la de llamar para ganarse las la revistas tenemos aquí las revistas en la manito y ahí tenemos premio para dos llamados así que mala está mala revista mala oye entonces sigamos con el acuerdo político eh, alguna vez tuviste algún acuerdo político tú la verdad es que no no tú no, cuando me, me han cortado la luz, he tratado de llegar a un acuerdo con la empresa y no ha resultado. <risa> me la cortan igual. Sí, no, yo tampoco nunca he llegado a un acuerdo de nada. Mm. Cuando me han cobrado de más, por ejemplo, he tratado de llegar a acuerdo tampoco, no hay caso. Claro. O cuando, no sé. Por ejemplo, cuando me recuerdo cuando mis cabros chicos eran bebés chicos y no me alcanzaba los dos kilos de leche que me daban en el consultorio. Se de llegar a acuerdo. Se trataba de llegar a acuerdo a ver si me la podían adelantar y o, o pasarte un kilo más y nunca hubo. No, no hubo no. acuerdo. O por ejemplo, cuando me tocó ir a la posta y hacer la cola, te tocó llegar a un acuerdo de decir que soy mamá soltera, o ¿Sabes lo que te faltó? Y un, una pila de cosas más. O ¿Sabes lo tampoco. que te faltó? Eh, juntar a un grupo de personas que te hicieran un estudio con respecto al tema y que analizaran esto. ¿Cachai? Eso te faltó. Entonces, para eh, contratar gente para que llegaran eh, para que uh, hubieran los análisis y todo un tema hicieran hicieron de estudio y todas esas tonteras para llegar a una. Sí, tiene que haber contratado gente de de la de esa bitacura Las Condes? Obvio, po, No hay que contratar cualquier es que pelagato, tiene es, ah, que especialista, po. po. Sí, po. Tú no eres especialista. Aquí no hay especialistas. Los especialistas están para allá para. Mmm, eso Ahí falta. Está, sí. No supe hacerla. Mm. Ahora cuando tenga que ir a buscar los remedios, a ver si me alcanzan palme. Si no voy a llegar a, una, voy a pedir un acuerdo político, ¿se podrá decir eso? Así como pedir un acuerdo para eso. O la plata que le debo a la señora del almacén, y digo, vecina, lleguemos un acuerdo político, nosotras entendámonos, ¿podrá ser? ¿Ah? ¿Crees tú que, que, que me resulte? Yo creo que no te van a pescar mucho, pero bueno, no no perdemos nada con intentarlo. Sí. Mm. No perdemos absolutamente nada con intentar tratar de llegar a hacer a, a acuerdos. Aunque estoy segura de que no dan a pescar mucho. Porque ¿quién eris tú, pues? A ver, ¿quién soy? Tené que decirte de primero. La, soy la Inencia. ¿Qué más? <risa> ¿Con eso es suficiente es esto? De más, pues. Mujer no pobladora, luchadora, trabajadora. ¿Mm? no creo que te, no creo que te pesquen mucho no no a menos que estén en campaña podría no pero por ni lo menos eso. se van a parar delante tuyo y te van a, te van a mirar como tú hablas porque ni siquiera te toman atención te miran como tú hablas nada más o que mues la boca en definitiva. Y que estás diciendo algo, pero todavía no, ni siquiera logran entender qué es lo que tú estás tratando de, de decir. hoy oh, me acordé que una vez vino la Mónica Salaquet para acá, para la pobla, po. ¿Ya? Y trajo eh, una máquina así, esa ¿Impresora? Entonces te decía, es una foto conmigo. Y toda la gente se sacaba fotos, po. Y ese era el regalo para ellos. Y yo después decí, ¿para qué quieren una foto? Claro, pues si no la vieron nunca más, <risa> era como, descargue su ira con la fotografía. Claro, para mm. que me recuerde. Claro, ahí hubo un acuerdo de las partes. <risa> ¿Ah? ¿Cachai o no? Entonces. La que, la que fue notable fue cuando nos encontramos en la feria con el gallo este que se estaba tirando Pacore, el hijo del Lavín. No, pues era la, la, la otra no era del Lavín. No, no, no, pues andaba el cabro también. Él es este, el, el diputado. Sí, bueno, andaba po. con la rutina en la eh, feria, él, andan regalando arito a las viejas. Y sa él salió de diputado. Sí, diputado, de mm -hmm. Core. Y ya está aburrido. Sí. ya se aburrió ya, ya no. No dijo que no que no era para él. Fue mm -hmm. notable esa parte de la del tema de la feria por el tema de que le podemos decir mil cosas, yo me desahogué. Ahí se devolvieron, po. No, ahí... no fueron capaces de llegar hasta acá hasta la misma villa, llegaron hasta terminando Robert Kennedy, claro que fue cuando vino la Cecilia Morel, el Piñera para acá no la, no, perdón, vino la Cecilia Morel y vino la Evelyn Matei sí. ¿Ah? eso, se, eso se entraron a la feria eh, la Bachelet no, la Bachelet llegó a una cuadra antes de la feria hacia su campaña ¿Ah? pero no fueron capaces de llegar acá a la villa ¿Ah? oye, hablando de acuerdo político bueno, acá diferentes partidos se juntan en esta sala. Entonces Felipe Cash hoy día dice que lo llamó el Ignacio Walker. ¿Cachái no? Se supone que estamos hablando de <coughs> partidos en contra. Y se llaman y es como que llame el colo la chichi como once que tenemos la escoa loco, así como que estamos perdiendo todo el tema, ¿eh? juntémonos, arreglemos nuestro atado. Perdón. Lo tiene que arreglar tú a puerta cerrada y nuevamente no somos partícipes. Nuevamente nos patean para el lado. Nuevamente nos mandan a buscar el agua. ¿Qué somos? ¿Qué somos en este país al final? ¿Somos un simple número o ya no somos nada? Opción 2. ¿Mm? Opción 2 Porque hablamos del empresariado O sea, estamos en contra de, de, de, del empresariado ¿Cómo vas a estar en contra de aquel, aquel que te da la pega? Aquel que te da el pan todos los días ¿Tengo que hincarme y hacerle adoración y alabanza a estos señores? Y que son protegidos porque tienen una línea de protección gigantesca que son dos partidos políticos y nuevamente me dejan afuera y si reclamo, soy alborotadora, soy um, extremista, soy terrorista. Vegana, anarquista. <ríe> y un sinfín de cosas más violentistas, como sí. me dijo el señor alcalde mm, esta mm. comuna. Sí. Mm. ¿Qué voy a esperar? ¿Me voy a quedar sentada? A ver cómo nuevamente se lavan las manos entre ellos, meten la basurita debajo de la alfombra y me dicen, para, aquí no ha pasado nada, empecemos nuevamente. Es como esta relación de, de, de violencia intrafamiliar que se vive. Viene la luna de miel, todo bonito, ¡pah! vuelven los golpes, vuelven los golpes, vuelven... porque estos acuerdos políticos no es primera vez que los vemos. O sea, se han dado siempre. Claro, pero después ponen su cara más linda, empieza la luna de miel, como lo que te digo en la, en, en, en la violencia en la pareja. ¿Ah? Te dan, te dan, te dan, te dan, te dejan machucar, te mandan para el hospital, te quiebran con sus reformas, con sus leyes, con sin fin de cosas más. Y ahora saltan con esta, así como, oye, Puta dan una nueva oportunidad, pues o sea, todo el mundo se equivoca, po. ¿Ah? Vamos todos juntos si todos queremos un mejor país, po. Alegáis de llena. ¿En qué te afecta a ti que yo haya emitido boletas ideológicamente falsas? Claro que me afecta, po defraudaste al fisco se supone que el fisco es el que tiene que dar plata al estado para que el estado o el mismo estado eh, arregle falencias que tenemos nosotros nuestras poblaciones yo estoy de acuerdo con el Gerardo Gerardo Benavides dice somos malagradecidos de lo que nos dan eh, peor que perros si, morder, si, morder, si mordemos la mano del que nos da trabajo y de comer Somos traicioneros. Claro, po. sí. Porque yo estoy trabajando para nosotros, ¿no? Claro. Mm. Esa es la la pomada por último que nos venden, eso, eso es lo que te dicen siempre, eso es lo que nos dicen siempre. Estoy trabajando para usted? Sí. yo estoy en su zapato. 277, bueno. 247, perdón. <risa> sí, 27 perdón. mucho. Claro, 247. <risa> eso fue el logo pasado, el de ahora estoy trabajando para usted. Y también fue el anterior le estoy contigo y todas estas Perdón, ¿estáis trabajando por, por quién por mí? Mm. O estoy trabajando para Sokimich porque estoy trabajando es con Es como lo que tú dijiste la otra vez cuando cuando estuvimos de aniversario tiraron unas cuñas, cierto, de un, de una de una memoria histórica que tenemos recolectada acá en la radio, donde se hablaba de de presos del Codelco de Milco y siguen pasando igual y estamos hablando de los años 90. 80, entonces siguen, siguen las mismas condiciones entonces cuando vienen a la población y te vienen a vender la pomada ¿cierto? de que, no, si yo voy a trabajar por usted, si yo lo voy a hacer por usted yo quiero yo quiero representarla a usted no es tal ay, perdón ya estoy, estoy resfriada gracias Joaquín claro sí. entonces, te daba para pensar entonces, después te dicen no salgáis. Mm. Y te meten cuestiones y entremedio por la cuestión de los derechos humanos de los pacos y que si tenían no, no tienen derecho, de que si tú eh, los violentáis o no los violentáis. Perdón, y la violencia que recibimos todos los días. De parte de todas estas leyes truchas que sacan. Mm. Que al final sabemos de dónde vienen estas leyes, a quiénes aseguran estas leyes. Y si te levantáis y reclamáis Se te viene la rep encima. ¿Ah? Y si te defendí, tú eres el maldito agresor hacia la ley. La sí. gente que hoy día se fue a manifestar afuera de los tribunales de Rancagua con Natalia Compañón, ¿estaba mal la gente? Desadaptados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si esos terrenos hubieran sido para pobladores? Mm. Claro. Ya nadie le interesa. exacto Si hubiéramos podido construir un hospital ahí. Uh -huh. O casa para la gente. Por eso, renunciar viviendas para los pobladores. O un hospital, que es la falencia que tanto tenemos en este país. Uh -huh. En todos lados. O un colegio decente. ¿Mm? Que te den buena educación, no un particular ni un subvencionado como no. estamos llenos las poblaciones. Hubiera sido lo mismo... Hubiera sido la, lo mismo <coughs> si la señora Ana von Bayer va a declarar de una vez por todas y no se se, se escuda en este fuero que tiene. Qué mal no recuerdo, ella fue designada anteriormente. La designada. <ríe> y fue buena esa. ¿Mm? Mm. Y así podemos empezar a nombrar ya nombrar políticos trucho, la Lilli Pérez también, sale hablando ahí, aparece con boletas también. Mm. Ah. sale defendiendo. ¿ah? Es que Abonsay es que se cayó ni siquiera. Eh. No, sí da, da asco, mirar eh. la cara dasco. Da sí. Bueno, es lo más patético que he visto. Mm. Bueno, son todos patéticos, pero, eso pero es la caga. Todos hablan de de legitimar esta clase, este acuerdo. Y, y si nosotros nos oponemos, ¿qué pasa? ¿Qué van a decir? ¿Que queremos un quiebre en el país? ¿Queremos quebrar esta institucionalidad? ¿Y si le estamos diciendo que ya estamos cansados y lo venimos repitiendo hace harto tiempo atrás? ¿Que ya no creemos en ninguno de, de, de los de los dos extremos que nos ponen que es derecha e izquierda? ¿Que para nosotros derecha e izquierda es lo mismo es una clase que protege al empresariado. Eso simplemente. Mm. Entonces, recuerden mañana marcha a las 7 de la tarde, Plaza Italia, con la reforma laboral. Ojo con eso. También. Y ahora, ¿no? Ya, Ya es, hora. Ya es, hora, ya, es pues. hora de terminar ya sí. ya. Como decía en la mañana, ya se nos que está quitando el miedo. Sí. Saquémosle esa bota o sea, de encima. Yo, yo siempre he estado de acuerdo con, con manifestarse en las redes sociales, pero no es suficiente. Eh, si bien es cierto que generan algo mejor, algún eh, alguna tienen alguna repercusión, a lo mejor mueven un poquito el piso, pero eso no es suficiente. Yo creo que las cosas se hacen afuera, en la calle. Así que levantemos las nalgas, como digo yo siempre, y traspasé y transpor transpor pasemos toda esa rabia, esa indignación que sentimos y hagámosla en manifiesto donde la tenemos que hacer, y es afuera. Y no importa que gastemos los zapatos, que, que tengamos que, que salir mil veces a la calle, puta, eh, lo, la, la, la cuestión no es ya, po, entonces hay que hacerla. Y de esa forma nosotros vamos a lograr los cambios, con organización, eh, con manifestación, es la única forma. Si ya no nos están tomando en cuenta, entonces ya hay que empezar a actuar cierto sí. les recordamos a todos que están abiertos los teléfonos de la radio para que nos llamen tenemos el premio esta noche con respecto a cuatro revistas de mala eh, que son eh, hay temas acá por ejemplo son cuatro revistas en una de ellas eh, los temas es de los 40 años del golpe y eh, agitación y propaganda es la otra la otra es terrorismo y la otra es sobre la explotación así que hay cuatro revistas acá esperando por ustedes para que llamen y se comuniquen con nosotras en eh, los teléfonos inés tú que los nombras también que <risa> 02 2 403 87 86 <risa> pues hoy oh, Nos vamos a una pausa Vamos oh, a leer lo último Dice Robot de Madera dice La única institución que funciona Es fuerzas especiales Cuando los viejos de Conce en el mall hicieron huelga Los hicieron cagar mm. Gerardo Benavides dice Y buscan arreglar el tema de aportes <coughs> Y se hacen los lesos con el fuero Y formas de removerlos por pocos Probos ¿No? ¿Mm? Mm, por po pocos probos. El eh, Ana Karim dice, chuta, llega al final. No huachita, llega hasta la mitad. ¿ya? Sí. Así que ya, nos vamos a la pausa musical. Los temas son Lamento Boliviano de Enanitos Verdes. Ahí lo digo al aire, hola, estoy ya. al aire. <risa> ah, ya. Ahí eh, está el grillo, uno de los grillos. Sí, Lamento Boliviano de Enanitos Verdes, Crime of Century. De, no me acuerdo eh, <risa> los fabulosos skyacc con el doc, con el satánico doctor kaila y es, eh, esclavo del siglo 21 de gatillazo todos pedido a través de las redes sociales okay. <risa> ya vamos a la pausa chiquillos para mirar a buscar un poquito más de café eh, mándenos sus opiniones Chiquillos, recuerden y también pueden llamarnos a través del número telefónico que ya les mencionamos así que volvemos luego se <risa> Askeem's an adventuring Yes, it's well Let's see But that's not right Oh no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 ...y pasé rancuñé... ...on forjé... ...nos armur... ...nos coers se son scellés... ...ya hemos vuelto... ...después de un rico café... ...y que nos falta obviamente... ...que nos traigan el mate... ...ya sabes que va para ti... robot ...ese mensaje... ...oye vamos a saludar también... ...a una amiga... ...que nos saluda a través de Facebook a Javier Andrea, que dice que está presente desde Buin, así que saludos para ella. Así que este, este programa está dedicado para todos ustedes, así que saludos para todos los que nos escuchan, gracias por estar y por mandar sus temas y que esperemos que les guste y que se sientan representados, así que saludos para todos ustedes y gracias por participar con nosotras. Y ahí le pusimos los temitas que nos pidieron. pues Así que para la próxima eh, manden sus temas al, in, al tiro con los links, para que lo recuerden ahí, para que no tengamos que estar buscando tanto. Y van los temitas que ustedes desean. Así que saludos para todos ahí. Yo estaba... <risa> es que <risa> Rod nos agradece porque siempre cumplimos con los temas y Sebastián le dice que sí, que nosotros somos cumplidoras. Somos adorables. Sí, entonces yo le pongo así como que le voy a... Cuando tengo un hijo le voy a poner su nombre. No, yo le mando un corazoncito. Pero se me olvidó que ya no puedo tener crío. Pues, <ríe> así que, olvídenlo. Oye, ahí la radio compartió las revistas que estamos regalando para que empiecen a llamar al 022-403-8786. 022-403. 403-87-86 y van a tener de regalo esas cuatro revistas malas que están apareciendo ahora ahí en el hashtag de las hijas de Afrodita bueno, ya tocamos un tema que nos empelota Y lo vamos a seguir tocando porque nos empelota a todos. Y esperamos que ustedes también se empeloten junto a nosotras. <ríe> en el buen sentido de la palabra, me refiero a indignación, me refiero a rabia, no me refiero a empelotarse. Bueno, no es malo que nos saquemos la ropa, pero bueno, era era otra la empelotada. Así que eso. Me perdí, ¿qué cosa? <ríe> Nada, estoy hablando con, con, lo, con, lo, con la gente que está interactuando con nosotras. Nada ya. no te preocupes. Partamos despechar. despecha el despecho. ¿Te cagaste alguna vez a tu suegra con despecho? ¿A quién? ¿A tu suegra? ¿Alguna suegra que hayas tenido? No, tuve la suerte de no interactuar mucho con las suegras, excepto una, que la adoro. Así que, no, pero no, la verdad que no, no, nunca hice así como algo eh, por despecho, así en la mala, no, no, no, no no fue. ¿Tú hiciste algo? Por despecho, ¿Mm? sí, pero me salió el tiro por la culata. ¿Por qué quisiste? Porque una suegra que tenía me tenía mala, entonces le decía al hijo, puras cosas mías, pues. Y yo fui en un día de protesta y me aproveché y le fui a piedrar los vidrios de su departamento. Y me pillaron los pagos. Puta que soy quemada, güey. Sí, no alcancía, iba a tirar la piedra y me toman por detrás. En el mal sentido de la palabra me tomaron los pagos porque me, me detuvieron, me llevaron. Pero bueno, eso era cuando era cabra, hacía estupideces y tonteras. Bueno, uno por lo general cuando es cabra siempre anda haciéndome como tonteras. Como que no la pensáis mucho. Sí. Actúay nomás. Y cuando mi mamá salió presidente de la Junta de Vecinos, fui y le pedí plata al vecino del almacén. Ya. Eh, cuando supe que mi mamá era la presidente de la Junta de Vecinos, me aseguré eso, fui y le pedí plata al vecino del almacén. Vecino. En representación de tu mamá. Claro, dije, vecino, una reunión, mi mamá después le pega el teléfono, eso no va a poder venir, usted calla que es presidente de la Junta de Vecinos, así que... ¿Sí? Eh, ya, por pues, le dije yo, un paquetito de cigarro algo, ¿sabes qué? Te aprovechaste yo? como el... Claro, y ocupé <risas> el salón multiusis y se la mea fiesta, loco, con los amigos y todo. Y después mis vecinos querían destituir a mi mamá, güey. ¿Sí, ¿En serio? ¿Por ¿Pues la hija mala clase? ¡Claro! Pues. Bueno, pero mi mamá igual le he la culpa a mí por lo mejor que él me había llevado por el mal rumbo de la vida y todo. ¿Cachai? Pero... Pero por qué Madre, le dio la, he la, la pelota al resto. Está ahí, está igual tu mamá es como la señora. ¿Cachai? Vos la hija del el, la, la, como el Juan del Dávaro. ¿Cachai? Porque después tu mamá le tiró la pelota al, a la otra ahí. A la otra. ¿No Mae qué Qué feo. Ya bueno, vamos a ir a en esta segunda parte del programa y final Para terminar con un tema de que también es de actualidad y de eh, un tema que nos afecta. Entonces queremos saber con respecto a los despechos. No solamente el despecho eh, es, un, es un acto que tú lo ejecutas o que lo han ejecutado contigo. Eh, pues despechos de amor, puede ser el despecho familiar, por mil de cosas. que Porque en definitiva el despecho... Eh, se, le da a un, se le da ese nombre a un sentimiento de decepción, ¿cierto? Eh, un sentimiento por un rechazo, eh, por una decepción emocional, eh, por el rompimiento de una ilusión que se tenía. Eh, esto siempre ha sido uno de los males que nos atormentan, eh, es esa sensación de impotencia, de rabia, eh, melancólica... Y una infinidad de sentimientos encontrados que revuelven el estómago eh, cuando terminas una relación o cuando tú quieres algo que no no se te no, no, no salió como tú esperabas y viene así como la rabia la ira la pena como un sinfín de sentimientos de, de como lo que sentimos ahora nosotras por ejemplo cuando cuando vemos todas estas tonteras que están pasando eh, en, en, eh, con los políticos cierto y tenemos esa Y, y cuando tú pusiste la, la, le pusiste fichas a uno de estos tipos y te das cuenta que el man, se pegó al medio bote después y se dio vuelta la camiseta, y se dio vuelta de carnero, y se dio vuelta todo, y, y te traicionó, po, man. Entonces, en definitiva... Ahí empezás tú a, a sentir esa decepción, esa pena, esa después pasa rabia, después pasa a, a, a putear, después pasa al, a la indiferencia, que es lo que no debería pasar, indiferencia, pero eh, pasás también por ese proceso de que algo ah, me da lo mismo, así como eso. No, pero no, no debería. Pero eh, en definitiva eso es el despecho, cuando tú eh, querís algo y no, no, no te sale como tú querías. Y ahí viene una decepción, ¿cierto? Y viene toda esa... Entonces, y ahí actuáis en base al despecho y que puede ser ponte tú en primera instancia por, por lo que por, por, yo hice algunas encuestas por ahí pregunté a algunas personas si habían eh, habían actuado en, en, en relación a un despecho o si bien ellos habían dado se habían dado cuenta de que la otra persona estaba actuando de acuerdo al despecho y Bueno, ahí tengo algunas alguna, eh, conversaciones que tuve y algunas aportaron y otras realmente no me sirvieron. <risa> Porque cuando tú preguntáis este tipo de cosas, no, todo así como que no, no, yo no, no, a mí no, no, no, en realidad yo no soy. Porque todos lo tiran al lado del amor, al despecho por lo general lo tiran al lado del amor. Yo pregunté al despecho nomás y um, todos lo relacionaron con la parte emocional, sentimental, de amor a eso. Entonces, no, yo no soy celosa, así que no, en realidad no, me da lo mismo y todo el tema. Pero finalmente yo creo que todos hemos sufrido eso, a todos nos ha dolido, a todos nos ha afectado de alguna u otra forma eh, y nos han traicionado y, y eso ha dolido y pasáis por distintas etapas como por ejemplo primero es la, la pena, cierto, que te duele y lloráis y en el caso del amor ponís música romántica y te cagáis entero y te cortáis las venas y te queréis puro morir y después pasáis por la parte de la rabia y echáis putiáis y lo maldecís, lo andáis dejando mal en todos lados y después viene la indiferencia de que hay que jugarme a lo mismo cuando por dentro estáis todo <risa> la y yo me hablo? estaba acordando de un despecho habrá sido despecho el Piñera Gate cuando la <risa> Evelyn mandó a pinchar los teléfonos ahí del, del Sebastián cuando era la patrulla juvenil habrá sido despecho ese de que tú tenías más popularidad y yo no tengo ¿fue despecho no fue despecho? Oh, oye estoy diciendo despecho no des depecho despecho despecho uh -huh. O, la, o cuando la galla está la de las Buns, tira por Twitter. Oh, sí, ese fue despecho de eso. De esa fue ah. así como, este, este buen me lo cago, lo humillo. Claro. ¿ah? Y en público. Uh -huh. ¿ah? Y esa buena actuó en despecho, ¿no? Sí, te creí sí. un urbo, así como... Mm. ¡Calla! Vos tenías tres maites así. El santo. ¿ah? El señor de... ¿Cómo se llama? De... y <risa> eh, el pablo dice que tuvo un despecho con meo se fue del pro Mira, ya tengo acá, pena, pena tengo un amigo acá <risa> en facebook que dice eh, un amigo bien fritoso que tengo fritoso sí que es eso fritoso es fritoso de fritopo a ¿Ah? un amigo fritoso dice que él está despechado ¿Mm? con gabriel Porque se, se pela con todos y con él nada. Que ayer se peló hasta con Copano. Sí. Y con él nunca se ha pelado. Es verdad. Ese es un despecho. Ese es un despecho. Sí, uh -huh. es verdad. Ahora, eh, la idea es cómo, cómo sobrevivir a esto. Cuando te, te, te, se te viene encima una traición. ¿Cómo sobrevivimos a esto? Eh, yo, yo siento que hay que... Porque, por ejemplo, también cuando se te traiciona y tú ese, esa ese despecho, ponte tú, eh, empecé a echarte la culpa porque pasáis por varias etapas, po, como lo decía en un principio. Entonces, yo creo que eliminando la culpa y eso de que un clavo saca otro clavo, no, no creo que sea una solución. Eh, no, creo yo creo que es bueno refugiarse en los amigos, en las familias... Eh, <coughs> Ahora, cuando empezáis así como a eliminar los rastros de tu ex, así como que, ay, entonces así de todas las juegas que te recuerden, así como que el peluche, la cartita, la florcita, la hueá, el tiray para fuera para afuera, los botayos, se lo devolví. Eso es más horrible, ¿no? Aún. No. A ver. Y no volver a caer, eso es lo importante. Despe no, ahí está el otro despecho. O no ir o por ejemplo, no ir a esos lugares donde tú ibas frecuentemente con él. No, pues yo... yo, yo, oh, yo. Uy, que fui maraca ¿Este es maraca? Sí ¿Fuiste? Sí <risa> De despechar nomás Así como que terminé con un pololo Y después me arrepentí Y el tonto como que no le importó que Como que estaba esperando que lo pateara ¿Cachai? No me quería decir eh, No soy yo Quizá o sea, no eres tú, soy yo yeah. El tonto no me quería decir eso Entonces yo estaba como aburrida la relación Y lo pateé yeah. Y después como a la semana siguiente Me sentía sola no tenía con hablar, no me servía mi amiga. ¿No? No. <risa> no era suficiente. Y quería volver con él y el loco así como que se puso muy frío y todo y no me pescó porque yo había herido su sentimiento y de pura despecha me metí con el hermano. <risa> qué desgraciada. Y como después no me pescó, me metí con el primo. <risa> Toda en familia. Todo en fa por ah. supuesto. ¿no? <risa> <risa> qué achó, qué atro? Oye. La Ana dice que a mí lo único que me hace llorar es la rabia. O sea, lloro de despechada. Sí, sí, sí. Bueno, el... cuando empecé a hacer ese tipo de cosas, por ejemplo, pucha, yo creo una buena terapia es, eh, ya, está bien. Yo creo que deshacerse de las cosas que te recuerden a él, o, los, o no empezar a ir a esos lugares que te recuerden a él, en un principio cuando estáis recién con el despecho, ¿cierto? Con la cuestión ahí vivita que ha pasado hace poquito rato y todavía estáis con ese dolor eh... Tremendo dentro de tu ser Porque vamos a relacionarlo también Hay todo tipo de despecho, pero tirémoslo para el lado del romance Que es para, para donde te lo tiraron todo Empezar a deshacerte de las cosas Empezar a lo mejor a No, es hacerte de las cosas y como Ay, llévate tu weá, llévate tus car No, a lo mejor empezar a regalarla Ponte tú ¿eh? Es como para sacarte un poco Un peso encima Eh... Es tratar de evitar de ir a los lugares donde siempre iban donde te dio el primer beso donde te y todas esas tonteras que te acordáis eh, aléjate del, del <ríe> <ríe> <ríe> si vas a tomar aléjate del celular porque oh, un, es activo. una maldad eso cuando te tepon a chupar y está ahí con todo el dolor y te venía a chupar y, y te y te pesca el celular y empecé a dar jugo es terrible esa cuestión Tenemos el primer llamado, a ver, ¿quién se atreve con nosotras? A ver, ¿aló? Aló, chicas, ¿cómo están? <ríe> hola, Bien, ¿con quién hablamos? Con Mariela Ampuero. Mariela, mucho gusto. <ríe> ¿Cómo estáis? Bien, estamos acá, muertos de la risa, escuchando hoy tremendas declaraciones. Terrible, ¿eh? terrible. ¿Qué es, ¿Qué es eso de maraca? Yo, <ríe> yo no entiendo todo, lo estoy buscando en el diccionario. Es que es el segundo nombre de nosotras. ¡Ja, <ríe> Y el tercero, eh, no te lo voy a decir porque es ofender al género, pero sí, es el segundo nombre de nosotras Sí, eh, es que oye, pero no me podía decir que uno cuando es cabra comete miles de errores Sí, sí eso es verdad bueno, son errores sabrosos de repente porque puta, entre los dos hermanos y el primo está los tres ricos Era como... Había que hacerla Claro, después está en la disyuntiva así como, ¿con cuál me quedo? Bueno, al final los tres se enteraron después, sí, de que yo andaba salpicando por todos lados. Y quedaste como maraca, vos. Claro, pues me sí, patearon, sí. me patearon así como mal. Oye, Mariela, ¿y tú? No, a, a, a, ¿Algo algo por despecho? Yo soy sí, orgullosa hecho? con el tema del despecho, así, ah, ¿no quería? ¿Mala cura? Sí, next, así, corta. No, ah, ya, no, ¿qué no, pasa no perdí el siguiente? Sí, no he mi tiempo. ya. Yeah. Pero igual no, te duele, No, po, no, bueno. no, así así como, nada, no, es que te voy a dejar embarrada. y de no, y, no, no nada de eso. Oye, ¿y te han hecho <risas> al tía algún escándalo? Tampoco, fíjate. Tampoco. Oye, no, tampoco aguantaría. No, no, no. Oye, pero Mariela, ¿hay cachado que de repente cuando estamos heridas empezamos a escuchar canciones hueonas? te pasa sí, o te ha pasado sí. y nos cortamos la ver y la lloramos toda sí, sí, Eso es como ¿no? parte del proceso, parte sí, del proceso. ¿cierto? Pero ahí igual, vale, hay que estarme a cagar la cabeza, voy a dejar la cagada, no sé, donde la feira o voy a dejaré la cagada el trabajo, voy a mechear o no, no, yo no, ahí sí que no, no soy de esas, no. <risa> Aunque conozco historias de harta cagada de la cabeza. Sí, sí. Y, y cuando están en, en la parte del copete, así como decía de antes yo, agarran uh, el celular y se ponen a dar jugo. El teléfono cagó así. No, eh. eso es patético, ¿no? O, o el típico llamado, aguantan si me voy a matar y las voy a acachar, ¿no? Es, esa claro, amenazando. Sí. Yo yo tengo, yo tengo una amiga que tiene que tiene problemas con el teléfono hay que quitárselo, de verdad. De así bloqueado, bloqueado dicen, para que no llame, cura. No, que no llame, que no llame, que no whatsappé, que no, no publiquen Facebook, weá, ni o nada. O te ponía a preguntar, después, cuando está en ese proceso, te ponía a preguntar eh, a la amiga o a la amistad cercana o algún familiar eh, y con quién está saliendo y empecé a averiguar qué está haciendo, weá, qué terrible. Esos eso es autores que las hacían de todas maneras y no... Eh. Sí, pero, es... Uno no para qué lo hace, no sé, para saber nomás. Y después viene la parte esa de que, ¡ay, no me interesa! No, en ah, realidad no claro. me dolió tanto. No, pero Así como, ¿ah? Esa parte que después de existe... un año y medio andan mandándose cagar. Claro. No, y tú vas a sufrir más porque tú nunca vas a tener lo que yo te doy, y ¿cachai? Como que, que oh. ¿Ah? no. como que te agrandáis. Como que te tiráis para sola, te dais ánimo. <risa> <risa> <Así>. <risa> Cambio, como dicen ahí, cambiaste eh, charqui por filete, una cuestión. ¿Cómo es ese? Eh? Claro. Filete por charqui. No, filete por guachalobos. ¿Qué no es es. Claro. <risa> Típico. Bueno, y los hombres despechados. ¿Esos son cuáticos, po? Algunos sí. llevan mariachis. <risa> <risa> Oye, ¿realmente perdí la dignidad, po, Gaya? Otro escribió no, un poema. Que te va, te va, no, se va De vez en cuando, sí. Pero son anécdotas... Chulo? O si no, ¿o después empezar Mariela, si no, después empezáis con el... Ya, y, cuando te hacen el comentario, bueno, ¿y cómo está? Y ya lo estáis superando. Sí, si sí, el bueno, igual era penca, ¿sí o no? no. Lo hacía pésimo. No, tenía la hueá chica, ¿o no? <risa> Pero hay que con esos comentarios final hay que hay mal tú, entonces lo <risa> que entra es con un que hay en evidencia que estáis más despechada que la cresta, ¿no? ¡Ja, <risa> Efectivamente, sí Y después pensás, ah, total, él se lo pierde ¿eh? <risa> Ella nunca me va a llegar a los talones ¿eh? claro, a no, church. y ahí, no, el ego por las nubes, no Y te, vaya y, pasear, y te vaya a pasear Donde están los amigos del weón Para que te vean ¿Ah? sí, Para que te vean Recia, recia, claro. recia Con el no, de más grande Eso, eso mismo Que estás diciendo tú Mariela Porque empezáis como a lolarte ¿Cachai? Te empezáis a vestir <risa> más lola Más ajustada Que la peluquería ¿ah? Claro, y te y ponía ojitos maillul. de color Y te ponía Ay, te tinturáis el pelo de otro color Y como que te haces la A ¿ah? La que No, eso, por ti claro, no ha pasado eso, Ningún sufrimiento eso. Es como para decir Lo que te perdiste Claro eh. Definitivamente eso, es, y y te haces la ruda ¿Ah? ¿Ah? Sí como ah la poderosa, la fuerte. A viste huevón no me va a, verde caía. Es. Ya y después te juntáis con tus amigas y te la lloráis todo así, pues huevón. ¿eh? Claro. Y nos falta la amiga copuchenta que le dice al Alex te tiene la tenis para la ¿Sí o no? No y después dignamente sí. cuando te cruzáis con la persona, ¿cachái? Le dice weón, ¿cómo estáis? No, bien, qué weón, bueno, me alegro por ti, ojalá que te vaya bien en la vida, le empecé a desear como mil weón, así como no, positiva, weón, y, no, y, y por sí, dentro te estáis muriendo. No, y soy pa' y le decís, sí quiero que salgáis adelante, weón, ¿sabes sí. qué? Mira, sin mí la vida sigue. Claro. <risa> no, todo ha sido <girato> alrededor. <risa> claro, claro. ¿eh? Y ojalá que te vaya bien, le besáis todo y después te pegáis las meas puñaladas. Puta, quiero ser la madrina de tu guagua, weón. Oye, weonza, weonza. Han, pasado, han pasado cosas jevies, ¿eh? te no, escuchando. No, es por lo que nos han contado. Ya, claro. es una recopilación de una investigación muy seria Pero <risa> por supuesto Claro, conversar con las vecinas Sí, por supuesto El no, decirle no. así como Oye, yo quiero ser la madrina de tu guagua weón Si yo soy tu amiga ahora O no Oye, eh, eso, eh, eh, créeme que ha pasado si así Que le inviten a ser la madrina en matrimonio Sí No, ha pasado, créanme que sí Sí ¿Sabéis de alguna? Eh, sí, de muy cerca ¿De verdad? No, Miguel, que fuiste madrina de matrimonio. Sí. ¿Verdad? ¿Que fuiste madrina de matrimonio? Un poco más que sí. hace madrina la guagua, para que no, en la familia. No, no, no. Fue la primera la última vez, de buena gente nomás, así como... Pero... No, A nomás. la loca de pecha. Oye, yo también de buena gente, me comí al hermano del loco, me comí al primo. Po, bueno. No, pero es que yo no estaba ahí, pues, este es el tema, po. No, pero no, pero... No, tontera, no son tonteras, no te abro. Sí. Son cosas que pasan. Sí. Acá me están mirando feo, ¿no? ¿sí? <risa> no importa. Dile Pablo, a Pablo que siga trabajando. Sigue, sigue martillando nomás vos. <risa> no, Pablo, dice que le manden las revistas nomás. Ya, vos. Oye, sí, sí. las vamos a hacer llegar. Vamos a hablar por interno con él y vamos a hacer llegar. La... Mariela, las revistas son tuyas, no son de él. Él no se atrevió ah, a llamar. Ah, ya, yo le voy a colocar mi nombre así con plumón. Sí. ¿No? Así como, esto es mío. De hecho, Exacto. el sobre va a ir con tu nombre y todo eso. ¿Ya? <risa> Nos, no vamos de, nos vamos a poner de acuerdo con él y te lo vamos a hacer llegar. Ya, pues, Mariela, día, que estés bien, un gusto. ¿Estás pues, contigo? <risa> Gracias por Cuídense llamar. Y saludo ahí a ella, lo ha dejado que tenía el matrimonio. No, <risa> <risa> <risa> <¿Sí>? <risa> no ha no ha no, hijau, no. Eh... Ay, no, no sé. Es Ay. como raro, extraño. <risa> ya, es una cosa rara. Sí, la cosa cosas que, que pasan no, no, no, chica, en la vida. Consejo, no Cuídate, Mariela, que estoy muy bien. Chau, chica, un abrazo. Chao. Sí, pues uno actúa así, pero ya llegar a ser madrina de matrimonio para Varela. Mira acá, a mira, ver. Belencita. Yo no tengo nada de despechada. Si sí, así fuese, ya habría <ríe> un muerto. Y ya. La pancha pistola. <ríe> Eh, la Belencita dice las maracas del mambo ah, ese era el nombre que le teníamos al comité interno ah, ah. era otra cosa Gerardo Benavides lo peor del despecho son las indirectas en todas partes y que te pelen con tus amigos a eso me refería mm. cuando te empiezan a decir no, si el guano igual era penca bacán. no si el guano era idiota o si no, cualquier tontera así que oh, bacán mm. sí. dice robot de madera mm. para que agreguen a su playlist de despecho Ah, enamorada y herida típica canción. Sí. No, no po, enamorada o sea, y herida para sufrirla. Eh, quedaré de ti. La voz está Tenés cantando. Que el coro, po, cabra. Claro. Dice Ana Karina dice, si alguien quiere hacer perder la dignidad, quiere decir que la relación era de maltrato, así que no vale la pena volver. Sí, po, Pero, pero eh. oye, pero Ana Karina, uno, uno está diciendo, por ejemplo, no que perdáis la dignidad de la relación, sino que la perdís después que, que, que te dejan. Mm. Mm. Ahí va el tema porque... No, como que no razonáis, ¿cachai? Claro, como po, que actuáis por, estamos por hablando, distinto. Estamos hablando, de decir, cuando hay amor de verdad, mm -hmm. ¿cachai? Es cuando... Eh, ya, es cuando cuando así como... <coughs> Pucha, eh, no sé, pues... Me cambiaron, ¿cachai? Ese es el tema. Me cambiaron. ¿Mm? Eso es. ¿Mm? Oye, estos grillitos... Oye, hablan, hablan, hablan. ¿Cómo? ¿Por qué no abren el micrófono y opinan? Claro. <risa> <risa> Oye, ¿qué otra historia más de despecho? ¿Qué te dijeron a ti tus encuestados encuestadas? Cuando yo pregunté con respecto al... ¿Qué es el despecho para ti? Una de me decía, yo diría que es como una especie de jarro de agua fría o decepción que te produce un vacío tan grande que se convierte en rencor o produce en la necesidad de vengarte. Porque empieza esa cuestión de la venganza, po, como lo que tú hiciste, que te empezaste a meter que con el primo, que con el amigo, ¿cachai? Con el otro primo, con el hermano, empieza la venganza. Así como eh, empezar a buscar por, por todos lados, Cualquier micro te sirve. La cuestión es que no te vean solo y que te vean acompañado y que aquí nos acabó y que tú estás íntegro y todo el tema, ¿cachai? Así como eso. Después hay otra persona que me dice lo personal el despecho es una frustración eh, porque algo que querías que fueras de cierta manera, no resultó ser precisamente como tú querías. Y ahí está donde lo que comentaba al principio. O sea, cuando tienes un, un despecho no tan solo en la parte romántica, sino que, por ejemplo, en el tema laboral, cuando tú querís que te salgan las cosas de una forma y no te salen, o ¡oh, hay qué terrible! Y también es un eh, te sientes despechado. Y la otra persona me responde, para mí el despecho es sentirse tan, pero tan, pero tan decepcionada porque me recalcó el tan, tan, tan que eres capaz de lo que sea para no sentirte despechada y ahí es donde empiezan a ocurrir estos actos eh, eh, ¿cómo se llama? estos actos así medio ridículo que caes en, en, en lo patético y empezáis a hacer cosas que antes tú no hacías Como por ejemplo el mismo hecho que hablábamos con la Mariela recién, el vestirte de forma distinta, en cambiar el tu color de pelo, en andar por la vida un poco más maquillada de lo que antes. En el caso de los hombres se empiezan a como alolar, eh, empiezan a hacer cosas que antes no hacían, eh, así como que no te vean desintegrado. Y actúas en irracional, pues. entonces de repente caes en el, en, en el ridículo y con el Facebook. Ay, ahí empezáis. Hoy me voy de carrete con no sé quién. Ah, lo estoy pasando chancho con no sé quién. Yo no siento, yo no entiendo cuando la gente pone esas cosas en el Facebook porque si no lo está pasando tan bien no tendrían tiempo para poder poner todo su estado en el Face, pero, pero bueno. ¿Pero qué pasa que le pica al otro? Pues. Que te está leyendo al final <risa> o lo que los amigos de él te están leyendo. Claro, ¿cachái? Y empezáis a subir fotos así como bien guayona, bien rica, ¿Ah? O Eh, no sé, ponís po, situaciones eh, les cambié el nombre así como, hoy oh, este hijo de tal por cual que se cree que dejó abandonado a sus hijos y bla bla bla bla y al final se si hay que el palo es para él po, ¿cachai? pero lo así pasar como así como pff, ¿ah? a, ¿cómo se puede decir? Eh, como un gol de media cancha está ahí tirando y lo queréis ver así como un, un rebatito chico mm -hmm. al final que todos se enteren como es el tipo Pero no le estáis poniendo el nombre. Pero todos saben que es él. Y eso se ve todos los días, po. ¿O no, Fre? Mm. Sí, po. Y dentro de las historias que me contaron, por ejemplo, una de ellas era de un matrimonio de aproximadamente 25 años. Y él traicionó durante esos 25 años de matrimonio. Fue súper infiel. Hasta que por fin la gaia se aburrió y dio el corte, ¿cachai? Y él... Y dio el corte y el tipo y dio el corte y el tipo eh, empezó con el despecho se empezó a lolar como te decía yo empezó a dejarse crecer el pelo siendo que era pelado de arriba pero tenía sus pelusas para abajo si sí, se fue a hablar eh, empezó a dejarse el, Claro, eh, empezó a dejarse el pelo largo, ¿cachai? Así como haciéndose su cole, su moñito, se puso, se puso arito. Se puso arito. Se puso arito. Cheguete cuero. No, galla, lo más ridículo que hizo en su vida, que yo lo presencié. Claro, arito lo daba, a la lo, A la epidemia, sí. Eh, lo más ridículo que yo vi es que se puso una... Era un gallo ya, te estoy hablando un gallo cincuentón, ¿ya? Sí. Eh, se puso sus poleras musculosas y esas medallas igual que los reggaetoneros y llegaba a la casa de de esa, de esa persona a buscar a los hijos el fin de semana así. Bueno, los cabros no querían ni salir con él, po. Después de ser un pan de Terno toda la vida porque trabaja en oficina, de un gallo formal, su camisa, su jeans, su polera, ¿cachai? Y ya se volvió así. ¿Pero él no habrá pensado que por ejemplo que posiblemente podía reconstruir esa relación así de que él quería un cambio muy mostrarle a la mina que estaba cambiando no yo creo que estaba mostrando de que nos no estaba herido y estaba tratando de demostrar que eh, él estaba bien que la vida seguía y que la vida seguía y que se sentía mucho mejor ahora y caía en lo patético bueno después empezó ya pasó esa parte del demostrar Eh, que tú estáis bien así como la rabia la ira y todo eso después vino la pena <coughs> y este galló <coughs> esta todo es gracias a joaquín gracias joaquín te quiero te adoro ya bueno <risa> entonces eh, eh, después empezó la, la tepa de, de la etapa de dar lástima porque ya después empezó a llamar por teléfono de hecho me llamó una vez a mí para decirme por favor el eh, Carmen ayúdame habla con ella eh, dile que, que yo he cambiado que no va a volver a hacer que estoy mal eh, Carmen si no me ayudas, yo me voy a matar cachai empezó así de hecho estoy ahora con un corta cartona al lado y el, weón, mátate, má para qué avisáis que te vaya a matar la y, eh, no, y, ll y llamó a la psicóloga de la, de la población claro, más a encima, la po. a la menos a la menos indicapo bueno llamó Porque yo, corta, po, pero si te vaya a matar a la boa, ¿para qué andas amenazando? No. <risa> ¿Cachai? Entonces ya empecé a pa pasar por esa etapa. Esa fue una de las historias. En realidad, bueno, con el tiempo, con pasaron aproximadamente un, un par de años de ridículos. Porque hizo muchas veces cosas así, ridículas, patéticas y todo. Igual no lo entendía porque estaba en la etapa del, de la pena. El gallero realmente, uno se da cuenta que lo estaba pasando mal. Y, y finalmente uno tiene que... Sí, en realidad uno siempre se daba cuenta que lo estaba pasando mal y finalmente empezaba así como a empatizar con él. Po. Espérate que el robot de madera dice bling bling como técnicas de amononamiento. Claro. Anotado. <ríe> sí. Por sí, favor, subir la foto, reídme <ríe> un rato. Cuando hagáis el ridículo, por favor, robot, subid la foto. Sí, pues entonces eh, ya después con el tiempo eso me imagino yo que se superó y ya finalmente el gallo volvió a la normalidad en lo que es su, su, uh, su apariencia, por decir algo. Y empezaron a tener una buena relación por los, por los niños, en realidad. pues Ese es el tema. Por los niños, y ya vio que estaba todo perdido. Pero como te digo, en esa etapa eh, pasó por mil cosas, por mil cosas. Primero la rabia, hecho puteada, que vos soy una malaca, que me andai con cinco hueones, ¿cachai? Y esa fue como la parte de agresión hacia la otra persona. Y después empezó a cambiar su actitud, ¿cachai? Y su, eh, su forma de vestir. Y luego pasó por la etapa del lastimero a empezar a dar lástima y todo eso. Y ya después ya lo supero, por eso yo recuerdo que son esas etapas las que hay que las que se pasan. Oye. <coughs> bueno, el despecho, el despecho al final <risa> es un dolor eh, momentáneo al final, pues. ¿Cachái? <risa> no está, se está escuchando. Oye, <risa> ya, pues, Concéntrese, concéntrese. Míreme a mí. Ey, mentira. Cállate. Pero pero yo quiero decir hablar de eso. Pero ese no era internacionalista. Ya, pero eso era internacionalista. Ya, lo único ¿no? que yo quiero decir es mandarle un recado a quien decirle que mi tilar asesino está presente. Ya. Ya. Besito a Emilio. Gracias a Emilio por a, eh, por tirar flores a nuestro flyer. Ya. Sí. Sí, ya. Sí. Emilio, ¿hay estado despechado alguna vez? El Emilio ya no no no nos habla. Pero ¿de verdad? Es que a Emilio no me lo imagino despechado así. Oye, yo no me imagino a Emilio despechado. Mírame a mí. ¿Gabriel puede Gabriel, llamar? Llámanos, Gabriel, llámanos, por favor, llama, necesitamos por favor. hacerte unas preguntas. ¿Te regalamos un kilo de chocolate? Sí. Sí. Y, y muchos abrazos. Muchos abrazos. Sí, llámanos. Necesitamos preguntarte algo. Sí, Te, estamos teniendo información aquí de la voz sí. y necesitamos hacerte unas preguntas. En vivo. Sí, por favor, llámanos. Uy. Uh, Qué terrible. Ya. Oye, lo ya, me po, pero de lo sigue, sigue, sigue, sigue. Cuando, ya, yo no estaba de así como despechada. Ay, si ya, nadie... No, no, pero nadie saber, pero la pueden saber así como despechar con la suegra. Típico que te despecháis con la amiga también. ¿Ah? Y te vais para el lado contrario, ponte la enemiga de la amiga. ¿Ah? Y te ponís a hablarle cuestiones de la otra. Típico de cabra chica, pues bueno. Despecho colegial se podría llamar. ¿Mmm? Y he estado con amigas de Pecha que se pueden a tomar como carretonera. Ah, no, eso era fumar como carretonera. <risa> eh, se pueden a tomar como locas, la vida se va en el copete y te la y te la llenai así como puro chupando, chupando, chupando y al final termina ahí hablando una sarta de estupideces y la terminai cuidando porque me tocó terminar cuidándola. ¿Quién dejó delante uh -huh. que la peor combinación era esa? Parece que Gerardo fue que que el despecho y el alcohol es sí, lo que que puede haber. no, mala combinación Y más si ponía un celular entre medio Uff, uff, no, uff y con un celular en, No, olvídalo No, ya voy pues, esta, esta cabra Terminó al final Abrazada la taza el water ¿Mm? Yo tomándole el Peluan, consolándola Y no volvieron Un cagón loco, pero fue para mejor Fue para mejor hay veces que el despecho sí funciona y te hace ver más allá ¿ah? porque empezáis a ver como lo error empezáis a comparar y te dais cuenta que estabas en un abismo ¿cachai o no? ¿Mm? <risa> ya dijimos, es el despecho ya ¿Ah? <risa> vamos a ver acá ya Mira, qué, pre qué precioso, el comedor de palet que hizo um, eh, Pablo, Pablo. Ben Pablo Benavides, sí. ¿Eh? un comedor de puros palet, reciclando. ¿Ah? Eh, bien, Oye, Mariela, Mariela, Mariela, lo tenés cortito, ah, bien ahí Mariela. Con sanzote. ¿eh? Bien ahí Mariela, bien. si no hay nada más excitante que que, que, que tu pareja ahí, sí. <ríe> bien Mariela. Hace trabajar a Maxito, perdona a Pablito hacerlo hácelo trabajar. Oye, ya pues vamos terminándose las 12.25 de esta madrugada. Recordar que hoy posiblemente hay acuerdo político, según ellos. Y recordar también que hoy a las 7 de la tarde en Plaza de Armas está la movilización por la contra la reforma laboral. ¿Mm? Que deja... Eh, perpetúa el código laboral de Pinocho. Uh -huh. ¿Ah? Así que a la calle, po. a la calle los tuiteros ahí revolucionario, revolucionario del teclado. Del teclado lo Queremos verlos mañana mañana va a a pasar listas, así me voy a poner una polera que Afrodita y voy a ir desde, pues, quién sois vos? Ah, Al tiro. ¿Al quién sois vos? Ay, ¿quién ah, vos? Ay, a, a, quien, ¿A quién soy? la lita, ganado? <risas> ah, más lo que hay tiráis falacias por Facebook, por por Por, ¿Cómo se llama? Por esta cuestión de Twitter y subir vlogs y así cartas comentarios y así una pila de declaraciones y te crees andas <risa> copiando fotos ¿ah, ¿ah? y después decir que está ahí en todo, te, te, te transportáis más encima así como desde Arica a Punta Arena en un día mm. ¿Ah? Subir las fotos como si fueran tuyas Claro. Chanta ¿Ah? Entonces... <risa> estoy con Bachelet, ¿Ah? más encima, Y más amor. y más, no. y más encima si sí, papá y algún eh, alguna organización o alguna cosa y decir, "Oye, oh, sí si sí, mí no, no serían nada ustedes." Vale, valsu. Claro. Ajá. Claro. ¿Ah? Entonces ¿Conoces a ¿Ah? alguno de ellos? Claro. Entonces, no. ahí no. yo voy a estar mañana ahí a las 7 de la tarde voy a estar ahí. que a las 7 me voy a llegar ahí? Digo, "Ay, ¿Ah? ¿a quién soy fo?" ¿Ah? ven a reportarte? ¿Ah? Al Listo. ¿Ah? Eso. ¿Ah? Y si no te veo, aguántate por Twitter todo lo que te voy a decir. ¿ah? Mm. Oye, recordar mañana también, matinal a las 10 de la mañana, eh, está eh, Joaquín y está también Amandita. Joaquín, que ya está sano, porque sí, pues nos tiró los virus los a todos nosotros. Acá. A ustedes, sí, claro. ¿Mm? Sí. ¿Mm? Sí. Ya. Ayer rebotó, me dicen por acá. <risa> ¿Cómo? Pero este cabro vive rebotando, ¿no? Puta, rebota cada rato, Joaquín. Puta. Toink, toink, toink, toink. Eh. Ya, Joaquito, ¿qué pasó? Joaquincito. Joaquincito, vamos a apagar los micrófonos y vamos a empezar ahí a preguntar. <coughs> no, no alcanzó. Ya, Joaquín. Terminemos el programa, chiquillos. Un beso, un abrazo. Gracias por la compañía. Mariela, van tus revistas, no te preocupes. Sí, por internet vamos a preguntar y todo. Y recuerden, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Y mañana hay que salir, o pues, sea, hoy a las 7 de la tarde, hay que salir a levantarla. ¿Mm? Eso. Escuchen el matinal mañana, hoy día, si Sipo. Y la repetición de la Afrodita el día viene a las 10 de la, y media de la noche. Y mañana jueves la repetición de los cangrejos y copano. <risa> eh, ¿eh? Así que para que se enteren para que se enteren qué pasó ahí uh -huh. ¿Mm? besos a todos y se cuidan ¿Mm? un abrazo buenas noches buenas noches Ce si no se m'ont fait, ne viennent pas nous qui t'andas confirmer. C'est quoi? Contingencia, sexualidad y mucho más.